Cuando nosotros vemos la vida de San Pablo, la parte en la que nos ayuda a comprender también esta carta de, al, de Pablo a los romanos, tenemos que ver y partir de eh, no solo la personalidad de Pablo, sino de esa forma milagrosa que el Señor llama a Pablo y le transforma por completo la visión que lleva de de ser un hombre eh, que se precia de ver bien las cosas, un hombre que se precia de tener la verdad, porque atacando a los cristianos, aludiendo que no están en lo correcto ni en la verdad, que es más, eh, puedan ser cristianos que ni siquiera puedan visualizar la verdad como tal, el mismo es tumbado, es eh, botado, Al, al suelo, pierde la vista y comienza a ver, comienza a ver a pesar de haber perdido la vista ¿verdad? y se le reconvierte su objetivo, su misionalidad si usted quiere, él no está buscando de Dios por el contrario, está de forma equivocada creyendo que Dios está con él, no es que está buscando a Dios Es que él ha orado en esa mañana y, Señor, tú estás conmigo. O sea, usted no piense que Pablo iba a buscar a Dios. No. Iba con Dios en su criterio a perseguir a los que estaban en contra de Dios. Entonces, si usted ve la misión de San Pablo, era esa la finalidad. Esa era la finalidad. Cuando el Señor le sale el encuentro, le da una perspectiva de que Dios está con los que él pretende que no esté. Y esto es cambiarle como la agenda a Dios también, ¿verdad? Esto es algo que San Pablo estaba diciendo, mira, Señor, de esta manera debes de actuar. Y es lo que San Pablo no hace aquí, comprender que Dios actúa tal como después lo va a decir. Él ama, salva, libera, pone su misericordia en las personas que él quiere. Se entiende ahora, en el capítulo 9, que lo que San Pablo está diciendo, miren señores, yo llegué a comprender, teológicamente, que no es del que corre ni del que llega primero, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, comprender eso es comprender, a ver a Dios por sobre su propia justicia. Yo sé que en las tareas pastorales nos ponen a nosotros en situaciones diferentes porque tenemos que predicar por cualquier familiar de gente de nuestra iglesia y casi mandarlo al cielo, y nos comprometen muchas veces. ¿Verdad, pastor, que mi mamá se fue al, al cielo y tal vez la señora no iba a nuestra iglesia, no estaba en comunión con Dios y nos quieren comprometer? ¿Por qué? Porque la gente aún dentro de la iglesia, es que mi mamá era tan noble que cómo se va a ir al infierno pero ¿recibió alguna vez a Jesucristo como el Señor de su vida? no, pero es que fíjese que no le hacía mal a nadie hermano pastor ese es un desafío, ¿por qué? porque lo que se evidencia es que la gente no ha comprendido por qué somos salvos por gracia lo que se evidencia con eso, es que nosotros mismos muchas veces podemos hacerle preguntas equivocadas a Dios Señor ¿pero por qué no vas a salvar a esta persona si tan noble? mira Fíjate que hasta nos mandó una ofrenda cuando estábamos construyendo el templo. Entonces, nos comprometen a veces con las ofrendas de fuera del templo. ¿Se ha dado cuenta que hay familiares de algunos hermanos de la iglesia que nos mandan de cuando en cuando una ofrenda? ¿Cómo los tratamos cuando se mueren no habiendo recibido a Cristo como el Señor de sus vidas? Ah, mire, ya nos pagaron anticipadamente el sermón y eso compromete. Ah, ya nos comprometieron. Y la familia está esperando a ver qué decimos. Y de repente hasta la familia contribuyó para poner una plaquita aquí en este púlpito que ellos mandaron a regalar. En memoria de la familia tal. O donado por los hermanos tales. O por la familia tal. Donado por el hermano tal o incluso por el señor fulano y tal. Mire, mire usted, qué importante es nuestra acción pastoral. ¿Verdad? La, la, la, la, la comp el compromiso pastoral que tenemos. A partir de esta experiencia, Pablo comenzó poco después a proclamar el mensaje del Evangelio, según Hechos 9.20. Luego de escapar de Damasco cerca de la muerte, del 923 al 25, y 2 Corintios 11, 32 y 33, Pablo pasó tres años en Arabia, al sureste del Mar Muerto, Gálatas 1, 17 y 18. Durante ese tiempo recibió mucha doctrina por revelación directa del Señor Gálatas 1, 11 y 12. Esos tres años sirvieron para que Pablo fuera formándose y recibiera como apóstol la doctrina del Señor, que no distaba, que no reñía, que no peleaba con la doctrina de los otros apóstoles, ¿verdad? O sea, Pablo sin estar presente corporalmente en los momentos del ministerio del Mesías, de Jesús, el Cristo, recibe por revelación lo que posteriormente traslada a sus oyentes, eh, tanto en la predicación, en la enseñanza, como en sus leyentes, los que leen, los escritos de, de San Pablo eso es algo interesante, ahora vean ustedes aquí en este, en este espacio eh, número uno tenemos que comprender que en Jerusalén le dan cartas de autorización para arrestar discípulos de Jesucristo en Damasco ahí está la situación de Damasco, en donde está directamente Damasco si ustedes pueden ir identificando Pero fíjese usted que de Jerusalén parte él rumbo para Damasco. Y antes de Damasco, Jesús le aparece y Pablo es regenerado. ¿Verdad? Antes de Damasco. Luego es llevado a Cesarea. De Damasco es llevado ¿a dónde? A Cesarea. Fíjese, es conducido de nuevo desde Damasco a Cesarea. Damasco está en la parte... Arriba, como usted puede ver ahí, arriba incluso de Capernaum, de Gamala, ahí arriba. Y entonces, San Pablo es llevado a Cesarea para ser bautizado. ¿Y luego es bautizado en dónde? En Damasco. ¿Verdad? Es llevado a Cesarea y después en Damasco para ser bautizado. Después de la conversión de Pablo, vamos a encontrar también la ruta de Damasco huye a Arabia y después regresa a Jerusalén tres años después. De Jerusalén viaja a Tarso, su ciudad natal. Pablo y Bernabé establecen una iglesia en Antioquía, donde son llamados cristianos por primera vez. Y entonces ahí también hablábamos nosotros de cómo una iglesia tiene la sensibilidad de escuchar la palabra de Dios y recibir la clara indicación apartadme a Saulo y a Bernabé a Bernabé y Saulo porque instrumentos elegidos me son estos y son lo mejor de la iglesia y como tales la iglesia los da esa experiencia de San Pablo de dar Lo mejor al maestro, como dice uno de nuestros himnos, es su propia experiencia. ¿Verdad? Luego, entonces, Pablo y Bernabé establecen esa iglesia. Van a Jerusalén por la hambruna profetizada que se da en Jerusalén. O sea, no solo es una iglesia que envía. Recuerden que Antioquía le envía posteriormente hasta una ofrenda a Jerusalén. ¿A quiénes se encarga? ¿A quiénes se encarga? a quien antes fue perseguido ¿cómo se presenta San Pablo en Jerusalén? ante los cristianos y ante la gente que rodea miren, se presenta yo fui el que los perseguía ya no niega Pablo se presenta como el que, el que ha perseguido a la iglesia esto es un testimonio para los de afuera y para los de adentro ¿verdad? Y entonces Pablo nos presenta ahí una imagen vívida exactamente del tema de esta carta. Justificados, pues, por la fe. O sea, él es un vivo retrato de lo que significa ser justificados por la fe. Bueno, regresan de Jerusalén a Antioquía con el testimonio dado. Ahora, eso es parte de la conversión paulina de los primeros pasos de Pablo. Yo quisiera que nosotros fuéramos como de a poco, invirtiendo un tiempecito, para ver un tanto la cronología, la cronología de esta carta. Vamos a correr un poquito, yo les pido que escriban pronto, porque de alguna manera hay otras, otros temitas en esta presentación que incluyen las ideas centrales. ¿Verdad? Los pasajes importantes también que tiene esta esta carta. Pero me importa mucho que ustedes tengan la cronología del ministerio de Pablo. ¿verdad? Y algunos fechan, datan la conversión de Pablo en el año 34 después de Cristo. Algunos lo ubican incluso en el año 39. Pero está bien para poder hacer ahí un análisis. La conversión de San Pablo en el año 34 antes de Cristo, perdón, después de Cristo. Eso lo relata Hechos 9, del 1 al 9. Luego, si pasó tres años de su tiempo eh, en Arabia, muy probablemente del año 37 al 46, todas las fechas son después de Cristo. Pablo en Damasco, Arabia, Jerusalén, Tarso, Antioquía, y de nuevo, en Jerusalén. Hechos 9, 19 al 30, Gálatas 1, 15 al 17, Hechos 11, 25 al 26 y Gálatas 2, 1. Año cuarenta y siete. Año cuarenta y siete. Primer viaje misionero. Antioquía, Chipre. Antioquía de Pisidia. Iconio, Listra, Derbe. Hechos trece y catorce. año 48 concilio en Jerusalén el problema mayúsculo que se da con Pedro eso lo, lo, lo narra Hechos 15 ¿verdad? es interesante esa discusión ¿verdad? para ser analizada entre las posiciones que ocupan entre las opciones que que, que incluso la iglesia va tomando ¿Saben ustedes que algunos han dicho que la iglesia romana es muy petrina y que la iglesia protestante es muy paulina? ¿Verdad? Es, es, es, es increíble. Pero, pero conociendo un poco la iglesia evangélica, sí es muy paulina. Bien paulina, ¿verdad? Pablo es... San Pablo. ¿Verdad? Predicamos de Pedro, exige pensamos muchas veces con ideas de Pedro, pero regresamos inmediatamente a Pablo. O sea, habría que ver, ¿verdad?, eh, los elementos ahí paulinos y petrinos. Muy bien. Pasemos entonces. Del año 48 al 51, Pablo hace su segundo viaje misionero. Del año 48 al año 51. ¿Verdad?, Eh, a veces en la iglesia me preocupan eh, muchachos y muchachas que están ahí, mire queremos hacer un viaje misionero, muy bien, ¿de cuántos años? No, vamos a ir 15 días a España, ¿verdad? Eh, vamos a ir una semana a Chajul, vamos a ir una semana ahí a Fray Bartolomé las Casas, México mire, los viajes de, de Pablo me, me gustan mucho son viajes que va a dejar tres años de su vida sembrando iglesias plantando iglesias eh, ministrando iglesias con la palabra eh, corrigiendo males en las iglesias o sea, los, los, el viaje aquí es del 48 al 51 y visita Antioquía Silicia, Derbe Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, donde escribe esta carta a los gálatas que hemos visto, y primera y segunda tesalonicenses, Sigue a Éfeso y Antioquía. Eso lo narra Hechos 15, 36 hasta el 18:22. Hechos eh, en la fecha del año 53. Tercer viaje misionero. Año 53... Tercer viaje misionero. Visita Antioquía, Galacia, Frigia, Éfeso. Parece que pasó ahí tres años, del 54 al 57 después de Cristo. ¿Y qué escribe allí en Éfeso la primera Carta a los Corintios? Según Hechos 18.23 al 19.41. 57 y 58, siempre en el tercer viaje misionero, siempre en el tercer viaje misionero, Escribe Segunda Corintios. Muy probablemente en dónde. En Filipos. Macedonia, Troas, Mileto. Rodas, Tiro, Cesarea. En ese tercer viaje misionero. Escribe Romanos. Otra vez parece que está escribiendo Romanos desde... Corinto eso lo dice Hechos 20 del 1 al capítulo 21 verso 17 o sea que él sigue trabajando y corrigiendo a la iglesia de Corinto ¿verdad? Mire, yo creo que si en Éfeso paró tres años, pero en Corinto pasa eh, buena parte del primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. Tan importante esta iglesia que aparece aquí con nosotros. Del 58 al 60 se dan dos años de encarcelamiento en Jerusalén y Cesarea, Hechos 21, 27 al 26, 32 dos. Del 60 al 61 hay un viaje a Roma. Del 61 al 63 hay una prisión en Roma, donde escribe Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Son las cartas de la prisión. Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. 63 al 65, habíamos dicho con Gálatas que Hechos termina más o menos en el año del 61 al 63, o sea que del 63 al 65 que Hechos ya no nos registra. Pablo está en Roma bajo arresto domiciliario, algunos piensan probable que fuera libertado y tuviera actividad misionera, donde eh, escribe estos eh, libros preciosos también de primera Timoteo y Tito. Y Segunda Timoteo lo escribe en el segundo encarcelamiento, poco antes de su muerte, según algunos autores. Recuerden que hay algunos autores que dudan que Tito, Primera y Segunda Timoteo sean de Pablo. ¿Verdad? Algunos dicen que son cartas de paulinas, ¿verdad? Esto lo, lo conocemos. Así que estamos dando por sentado aquí que las escribe, aunque no desconocemos la, la crítica textual en donde se afirma que San Pablo no es el autor de algunas de estas, de estas cartas particularmente. Muy bien, salgamos de eso. Esto es solo para orientarnos y vernos ahí de buena manera, porque quisiera concretarme en esta parte final de esta hora, en el lugar donde se escribió la carta a los romanos, que es en Corinto, aproximadamente, si esto se da eh, correctamente, en el año 57. Todavía no hay una amenaza constante de una persecución que se va a incrementar principalmente del año 64, 65. Todavía hay, faltan unos siete años, probablemente unos ocho años, para que haya una persecución violenta que va a desencadenar con la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Entonces todavía tenemos relativa paz. Todavía incluso los cristianos, no son una nueva religión, ¿verdad que todavía no? Todavía son una secta de los judíos, todavía, ¿verdad? Aunque Pablo ya está predicando con los gentiles, ya no puso un pie en las sinagogas, sin embargo, todavía es una parte de, la, de, la, de, la, de lo que le confunden a los judíos con los cristianos como que fuera esta una secta. Ahora, en el tercer viaje de Pablo y sus compañeros, fueron hasta Galacia y Frigia, Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de dos años en Éfeso. Desde Éfeso, Pablo fue a Filipos y luego a Corinto, donde escribió Romanos, enviando la carta con Febe, diaconisa de Sencrea, en el año 57 después de Cristo. O sea, San Pablo va a ser... Un, un itinerario, un trabajo con su de, misión de ir fortaleciendo las iglesias, pero no se descuida de aquellas iglesias que aunque no las visite, tiene preocupación pastoral por ellas, incluso entonces él utiliza la carta pastoral para fortalecer a la iglesia existente. Eso es parte de lo que San Pablo llega a hacer. Y esta carta la envía con Febe, diaconisa de, de Sencrea, en el año 57. Después de Cristo. Qué papel más importante el que juega esta mujer, porque su misión es muy sencilla si usted mira, pero tan importante de llevar una carta que se convierte en una carta símbolo de todo el cristianismo, como es la carta de Pablo a los romanos. Entonces, es en su tercer viaje misionero. Pablo se devolvió de Corinto de regreso hasta Jerusalén, pasando por Macedonia y hacia Menor hasta embarcarse de regreso a Jerusalén para llevar una ofrenda especial. Luego tenía planes de ir a Roma por lo cual les escribía a los romanos para pasar por allá. O sea, Pablo no solamente escribe tiene una preocupación y su preocupación es el deseo de ir a Roma para ver cómo estaban las cosas que allí en Roma se estaban predicando y se estaban enseñando. O sea, Pablo tiene esa preocupación. Ahora, si ustedes ven conmigo, en, eh, pasémonos a Hechos. Busquen ustedes ahí en Hechos 20... Vean ustedes... Voy a leer algunos trozos de la Biblia... Voy a comenzar por el 21... En esta versión de Luis Alonso Schock, En la Biblia de nuestro pueblo... Cuando se calmó el tumulto... Pablo mandó llamar a los discípulos... Los animó... Se despidió... Y emprendió el viaje hacia Macedonia... Atravesó aquella región... Animando a los hermanos... Con muchos discursos... Hasta que llegó a Grecia... Allí se detuvo tres meses... Y cuando se disponía a embarcarse para Siria, se enteró de que los judíos habían hecho planes contra él, de modo que decidió volver por tierra, atravesando Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia, Sópatro, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Temo Timoteo, Tíquico y Prófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaban en Troade. Pasada la semana de los ácimos, zarpamos nosotros de Filipos y a los cinco días los alcanzamos en Troade, donde nos quedamos siete días. Un domingo, que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Utico estaba sentado en el borde de la ventana mientras Pablo hablaba y hablaba a Utico lo fue venciendo el sueño hasta que vencido por completo se cayó del tercer piso al suelo donde lo recogieron muerto Pablo bajó se echó sobre él lo abrazó y dijo no se asusten que aún está vivo después subió partió el pan Y comió. Y estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Nosotros nos dirigimos al barco y zarpamos para Aso, donde debíamos recoger a Pablo. Eso era lo convenido ya que él hacía el viaje a pie. Cuando nos alcanzó en Aso, se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Zarpamos de ahí al día siguiente, llegamos frente a Quíos. Al otro día pasamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo tenía decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse tanto en Asia, porque si era posible quería estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros esta narración que San Lucas nos está presentando? Mire, Lucas... ¿Quién, eh, fue inspirado por San Pablo para escribir este, este, la continuación de su evangelio, este tratado de historia acá? ¿Pero qué nos denota esta lectura tan amena? Porque realmente es una lectura muy bonita, muy, muy amena. Aquí hay aventuras, aquí no solamente hay viajes, hay aventuras. Hay una declaración de lo que es la, la, la profesión de San Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era la profesión de San Pablo para tener una sola idea la de hablador ¿verdad? los ministros de Dios somos un poquito parlanchines ¿verdad? solo seis horas se le durmió el eutico ticuticutí, y se cayó cayó muerto se le echó encima San Pablo bajó, se le echó encima No se preocupen, estaba durmiendo. Yo creo que San Pablo fue el que inspiró aquella canción, no andaba muerto, andaba de parrón. No se preocupen, no se preocupen, estaba durmiendo. Partió el pan y siguió conversando seis horas más, hasta el aurora. Se encaminó, no se fue a dormir, se encaminó, ya día lunes, ¿verdad?, Se encaminó hacia el lugar donde lo estaban esperando para poder partir. Pero se enteró que habían unos planes ahí, meros rarosos, y decide regresar a pie. ¿Verdad? Eso es lo que dice la historia. O sea, hay, hay historias aquí fantásticas en donde nos dice cuáles eran, cuáles eran los ambientes en donde Pablo estaba cuando estaba escribiendo o cuando escribió, cuando ya estaba a punto de escribir la carta. Fíjense que estaba en Italia. Mileto, lo que hoy conocemos como Milán, ¿verdad? El Inter de Milán jugó ayer contra el Atlético. Y perdió. Perdió. Por ahí anduvo Pablo. O sea, probablemente Pablo haya ido a un partido de fútbol de esos. Por ahí andaba. Sí, por ahí andaba Pablo. Por esa ciudad precisamente de donde es el AC Milán y el Inter de Milán. Por ahí andaba Pablo y la Biblia lo menciona. Y entonces dice que estaba en Milán, Mileto. Envió un mensaje a Éfeso convocando a los, a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo: Ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes, desde el primer día que pisé Asia. O sea, ¿hacia dónde se va San Pablo? Es que es interesante. De Mileto se va a Éfeso. De Europa a Asia. Nada menos. En una frase nos transportan al apóstol de Europa a a Asia he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos, no he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil les prediqué y les enseñé tanto en público como en sus casas a judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús, ahora, no solo nos dicen los relatos ahora nos dice fíjese dos detalles más que usted puede ver aquí en este pasaje uno de los de los puntos que San Pablo nos da a conocer ¿cuál era su misión? ¿cuál era la misión? hoy a muchos cristianos pastores ministros ¿sabe cómo los identifican? por sus sesiones los conoceréis ¿verdad que sí? sesiones para esto vamos a convocar a todos los pastores de la denominación para ver de qué color pintamos el seminario. ¿Verdad? Casi como que cuando nosotros estábamos en una sesión, estábamos tres pastores, 15 ancianos, 18 personas. Nos juntábamos el segundo viernes del mes, como a las seis y media de la tarde, y a veces eran las doce de la noche, una de la mañana, dos de la mañana nosotros en sesión pero de repente estábamos ahí en, en, en el salón de sesiones del consistorio eh, ya habíamos comido pero entonces se coló una mosca entonces alguien levantó muy solemnemente la mano ¿verdad? y dijo hermanos yo propongo que formemos una comisión de tres hermanos para matar esa mosca así somos los evangélicos pero Pablo nos dice a qué se dedicaba fíjese usted ¿Sabía qué se dedicaba? A predicar y a enseñar. ¿En público o en las casas? Así dice él. Fíjese, a predicar y enseñar. Si nos conocieran otra vez como la iglesia que predica la palabra de Dios, la iglesia de la palabra, si así nos conocieran de nuevo, si así nos permitieran ser distinguidos de nuevo, somos y debemos de ser. La iglesia de la palabra. Que la prediquemos y la enseñemos. Pero hay, otro, hay otra cosa aquí interesante. Dice también, a judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, no solo nos dice cuál era el énfasis de su misión, predicar y enseñar, sino que nos dice cuál es el contenido de su mensaje. ¿Verdad que sí? Ese es el contenido de su mensaje. ¿Qué es el contenido de su mensaje? El confrontar a la persona para que encuentre un arrepentimiento frente a, a Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, exactamente ese es el contenido de la carta de Pablo a los romanos. Una carta con un sabor muy especial el sabor que tiene esta carta es la justificación por la fe... en Cristo Jesús... arrepentimiento para con el Padre... justificados pues por la fe... justificados pues... por la fe... dice... ahora... verso 22... encadenado por el Espíritu... me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá... Solo sé... que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones. ¿Qué dirán los hermanos de la teología de la prosperidad con estos pasajes? Digo ya? Pablo, ¿cómo así? ¿Saben qué me garantizó el Espíritu Santo? Problemas. Y voy. O sea, ¿quién inventó la idea de que los cristianos no tienen que pasar por problemas... Y peor aún, que cuando los pasan, es porque están bajo maldiciones generacionales. ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se la fumó? ¿Verdad? Y entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo? Espíritu Santo. Y no aquel fulano dice, ¿verdad? Que él le manda al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le obedece. Pablo, ¿y por qué no tomaste esa teología de este hermano pistero? ¿Y por qué no le ordenaste? Te ordeno que rompas esas cadenas y esas persecuciones porque yo soy tu hijo y soy príncipe y Dios me ha puesto por cabeza y, y no cola. ¿Qué diría la gente hoy en esa iglesia? Amén, gloria a Dios y aplauden, tontos. Aquí Pablo comprende que el Espíritu Santo es soberano. Y que cada uno también ha sido llamado a tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Ese hermano les enseña cómo liberarse de los problemas, de las persecuciones, sobretexto de que somos cabeza y no cola. Malinterpretando el texto este hay algunos incluso que oran yo voy a orar para que el Señor lo libre de los problemas y si el Señor está usando los problemas para que este fulano se mantenga firme acaso no esa fue la enseñanza en los evangelios fíjese de forma como el como metafórica dice, si uno de tus ojos te es ocasión de, de caer arráncatelo si uno de tus brazos, arráncatelo no es literal este es que lo que está diciendo, mira hay muchas cosas que te van a causar dolor pero para ser cristiano o ser cristiana es necesario quitártelos hermanos miren, miren las implicaciones que el Espíritu del Señor le dice a Pablo pero poco me importa la vida con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús anunciar la buena noticia de la gracia en Dios o sea, poco me importa mi vida es una expresión que cuesta asimilar pero eso es lo que San Pablo dice ya el Espíritu me profetizó persecución y cadenas pero poco me importa la vida ¿qué pasa entonces? ahora sé que ustedes cuyo territorio he atravesado proclamando el, el reino de Dios no me volverán a ver. Por eso hoy declaro que no soy responsable de la muerte de ninguno, porque nunca dejé de anunciar plenamente el designio de Dios. Cuídense ustedes y cuiden todo el rebaño del Espíritu Santo que les ha encomendado como a pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán el rebaño incluso de entre ustedes saldrán algunos que dirán cosas equivocadas para arrastrar tras de sí a los discípulos por tanto estén atentos y recuerden que durante tres años no he cesado de aconsejarles con lágrimas ni de día ni de noche ahora los encomiendo al Señor y al mensaje de su gracia que tiene poder para hacerlos crecer y otorgar la herencia de todos los consagrados no he codiciado la plata ni el oro ni los vestidos de nadie Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros, les he enseñado siempre que, trabajando así, hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús, más vale dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló con todos y oró. Todos se pusieron a llorar, lo abrazaron, lo besaron afectuosamente, entristecidos sobre todo por lo que había dicho, que no volvería a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco Y ahí en el capítulo 21 Del 1 al 17 Emprende el viaje hacia Jerusalén Y ahí es donde en el versículo 28 Del versículo del capítulo 21 dice Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea Entramos en casa de Felipe Uno de los siete evangelistas Y nos hospedamos con él Tenía este cuatro hijas solteras profetizas Tras varios días de estadía Bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de manos y pies y dijo, esto dice el Espíritu Santo, al dueño de este cinturón los judíos lo atarán en Jerusalén y lo entregarán a los paganos. Al oírlo nosotros y los vecinos del lugar, les suplicábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y ablandándome el corazón? Por el nombre del Señor Jesús yo estoy dispuesto a ser encadenado y morir en Jerusalén. Como no podíamos convencerlo, nos tranquilizamos diciendo que se cumpla la voluntad del Señor. Pasados aquellos días hicimos los preparativos y emprendimos la subida hacia Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea nos acompañaron hasta la casa de un viejo discípulo, Nazón de Chipre, que nos dio alojamiento. O sea, la, la actitud de San Pablo... En este viaje en donde escribe la carta es algo maravillosa, ¿verdad? Mire, maravillosa la actitud de San Pablo. Pablo envía la epístola con Febe, hermana que servía en la iglesia que está en Sencrea, un puerto de Grecia, Romanos 16. Llama al hermano Gallo, su hospedador, quien es mencionado en primera Corintios 1 Corintios 1.14, como un miembro de la iglesia en Corinto, a quien el apóstol Pablo bautizó, y Gallo envía sus saludos a los romanos, según el 16.23. Pablo menciona en Romanos a Erasto, que es el tesorero de la ciudad, enviándolo un saludo. Desde donde Pablo escribía, en la ciudad de Corinto existe un bloque en el pavimento que dice, Erasto colocó este pavimento de su propio peculio. Si este Erasto es el tesorero de la ciudad de Corinto, entonces Pablo estaba escribiendo desde Corinto. Esa es una eh, eh, eh, parte de lo que la arqueología moderna también ha escrito. Yo les he mencionado y les he insistido, y les sigo insistiendo, eh, el contexto de donde el autor también trabaja y escribe, es un contexto muy interesante. Eh, el contexto va a determinar muchas cosas. Eh, fíjese que cuando yo me voy a veces de vacaciones, a mitad de año, a veces nos hemos ido a lugares muy tranquilos. Y mire, yo sé que estoy de vacaciones, pero la obra del Señor continúa. Y por supuesto, llevamos nuestras Biblias, tenemos nuestros devocionales, nos metemos a la piscina, y cuando me estoy descansando un poquito y me pongo a leer la Biblia, de repente, en esos lugares más tranquilos, trazo eh, mi planificación sermonaria para el año siguiente. ¿Verdad? O sea, Este año estoy predicando Marcos de Enero a Noviembre. En Diciembre, pues ya la, la, las festividades navideñas y nosotros celebramos el Adviento. Muy bien. Pero, ¿qué voy a predicar el próximo año? Ya lo estoy planificando. ¿Verdad? Y ya lo estoy estudiando. ¿Qué hacía Pablo en esos lugares? Prepararse. Prepararse. ¿Verdad? En Corinto llegó, vio el ambiente, era hostil el ambiente, no con él, un ambiente, un ambiente hostil en la iglesia pero Pablo se está preparando, fíjese usted, mire, no cree usted que lo hable que aún y a pesar de las circunstancias de Corinto él tenga todavía la habilidad mental para escribir la carta a los romanos y Gálatas en el segundo viaje, o sea un viaje anterior o sea, tiene la habilidad en medio de los problemas ¿Quién sabe pensar en medio de los problemas? ¡Ah, muy pocos! Yo les he dicho, el carácter cristiano, el talante cristiano se mide en crisis. Está una hermana cocinando, se calentó el sartén, ella se voltea, agarra el sartén por donde no debe, se quema. ¿Y qué dice la hermana? ¡Ay, padre, te alabo con todo mi corazón! ¡Oh, pit! va un hermano va a un culto dijeron hermano no te da pena eso no me gusta a mí, pero así lo dice la gente fíjese que nosotros eh, iniciamos a las 7 pero a las 8 le damos el púlpito si quiere y es a esa hora va. el hermano lo tomó así Se le pinchó la llanta. Todavía falta un poco de la San Juan. Y llegar por ahí por Monteverde. Agarra la llave Chuchos. pone el triquet. Y cuando va a aflojar los primeros Chuchos. Se le chispa la llave Chuchos. Y se raspa los dedos con el pavimento. Eso que como arte. Gloria a Dios. Y si la esposa dice, mi hijo, ¿quieres que te ayude? ¿Qué le dice? Mi bendita amada mía. <risa> ¡Cállate! Ahorita ni me hables. Se desabotona la corbata, se sube las mangas. Mire, ¿cómo reaccionamos ante las crisis? Pablo está en Corinto y escribe con tanta lucidez la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos. Ahora, yo quisiera ver ahí algunos de los puntos. La Carta a los Romanos, escrita por San Pablo, nos va a decir a nosotros la, la mente que tiene el apóstol. Yo creo que el apóstol tiene una muy buena salud mental. Algunos no han creído que San Pablo haya tenido una buena salud mental. De los mismos autores que a veces piensan que la salud mental de Ezequiel era mala, lo mismo afirman algunos con la salud mental de Pablo. Yo creo que tenía una buena salud mental. Porque a pesar de las crisis en donde está escribiendo, me da a entender que tiene una excelente habilidad para manejar en su esquema mental, y no perder de vista su objetivo al escribir a los romanos. Fíjese que usted se enoja con una de sus hijas y remata con la otra, o con su hijo y remata. Se enoja en la iglesia y remata con la esposa. Pablo tiene la habilidad de estar molesto con la iglesia de Corinto, Y en el segundo viaje, amonestar a la iglesia de los gálatas, pero mantiene la sobriedad teológica y espiritual y pastoral para escribirle a la carta a los romanos, aún estando en Corinto. Esa es una habilidad. Pero también, por supuesto, es, una, es un grado alto de madurez. La madurez se evidencia en la manera que manejamos el conflicto. Ese es el grado de madurez que podemos tener en pareja, en la iglesia, en los negocios, en el trabajo, en el ministerio. El grado de madurez se mide en la medida que resolvemos conflictos y aún nos reímos de ellos. Esa es parte de la madurez y Pablo tiene esa habilidad. Por eso en la siguiente hora vamos a trabajar no solo su destinatario, sino también entonces algunos de los trozos más importantes de esos textos que tenemos en Román.